electrónica Laser Shot. La experiencia comienza ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esto que es Laser Shot. Comienza mayo y con esto una nueva edición de este bonito programa de música electrónica traído a ustedes por cortesía de republicahosting.com República Hosting, tu lugar en Internet Comenzamos este tour de música con Abel Pons Funk Off, mix original Tenemos una línea de WhatsApp para que dejen su mensaje que es el 1125364814 Empezamos bailando Hoy habrá muchos house, lo vamos adelantando Saludamos a las más de 100 radios que nos emiten en todo el país Emisoras de FM y también online, y FM que también son online Hacen que este programa llegue directamente a tus oídos En diferentes bandas horarias Es un placer enorme saber que ustedes están ahí Comenzamos entonces con Abel Pons, Funk Off, Mix Original, ¡Bienvenidos! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah Oh, oh. Esta edición de Lazard Shot con Abel Pons, Funk of Mix Original, publica periodismo.com. Escuchen esto: dice, cientos de personas llamadas Josh se juntan a luchar en un parque. Noticia del 3 de mayo de 2021. Dice, cientos de personas con el nombre Josh se reunieron en Nebraska con flotadores de piscina para una batalla real que comenzó como una broma de las redes sociales. Josh Schwein de 22 años, un estudiante de Arizona dijo que estaba aburrido durante la pandemia en abril de 2020, por lo que, como broma, envió un mensaje a algunas personas que compartieron su nombre y las desafió a batirse en un duelo con él dentro de un año en un parque en Nebraska. Swain dijo que la broma pronto se convirtió en un plan real y el pasado sábado cientos de Joshes se reunieron en el Lincoln's Air Park para luchar con flota flotas. El evento comenzó con Swain y otro, Josh Swain. O sea, no solamente dos tipos que se llaman igual, sino que se apellidan de la misma manera... ...que es oriundo de Omaha, jugando piedra, papel y tijera por dos derechos de su nombre. Ganó el estudiante de Arizona que este, se alzó con el triunfo este, inicial... ...y el evento luego se centró en el combate cuerpo a cuerpo con flotadores de pileta. Un niño de cuatro años llamado Joshua Vinson Jr. fue declarado ganador de la batalla recibió una corona de Burger King y la levantó en el aire para recibir una ronda de vítores de todos los yoshes allí presentes. Esto, por supuesto, tuvo un fin benéfico, ¿no? No es que fue solamente por esta tontería. Los Yoshes recolectaron 135 kilos de alimentos para el Banco de Alimentos de Lincoln y recaudaron más de 8.000 dólares para la Fundación del Centro Médico y Hospital de Niños en Omaha. Bueno, por lo menos tuvo un fin benéfico. Igual me preocupa por el tema COVID, pero bueno, este, estaban con barbijo. Igual es un peligro, ¿eh? No, no hagan como Yosh. Está bien lo benéfico, pero... Acá puede ser peor el remedio que la enfermedad, amigas y amigos. Estando en casa y te pedimos que te quedes en casa con buena música. Ahora, Alex Raymondi. Inside My Soul, Dentro de Mi Alma. Aquí en Laser Shot, increíble música electrónica. Shot, Alex Raimonti Inside My Soul, dentro de mi alma Llegan mensajes Dice Clara de Aedo Pregunta, hola Sandy, ¿cómo te va? Quería saber eh, Si tenés temas De DJ Dero, justo para esta lista No, quizás la que viene este, Hola Sandy, ¿cómo te va? Eh, soy Clara de Aedo, quería contarte que en la pelea Entre Papo y DJ Dero Estoy al lado de DJ Dero, me ha parecido respetuoso Papo es un gran músico, pero Este Creo que... ¿Qué es lo que dice? Creo que... Ah, que fue irrespetuoso. Está raro como escrita la, la, la reacción. Fue respetuoso, lo banco a muerte, pero me parece que eh, no comprendió el alcance de la música electrónica. Sí, vamos a hablar de eso en algún momento, en un ratito. Después en el próximo bloque vamos a meternos en eso, que es una disputa de hace 20 años. Nada, una de las contrapartes ya no está entre nosotros. Pero siempre es un debate que en los programas de música electrónica, por alguna razón, aparece. Ah, porque nos pedía música de DJ Dero. Eh, no, no tenemos, la semana que viene Sí vamos a tener, pero de eso hablaremos en un ratito Durante una hora Láser Shot, Revolución Electrónica Láser Shop Revolución Electrónica Escuchamos ahora a Bugs Bart y D-Pop haciendo salt Claro, el tema de DJ Dero ¿Se acuerdan cómo fue la cosa, no? Estaban como invitados a Sábado Bus Iba a estar tocando Ezequiel Dero Y se produjo un episodio curioso Que si quieren lo podemos compartir ¿Tenemos el audio? Veamos eh, no, no, yo toco música. Vos tocás música. Aparte hago música. O sea, sí, hay el... temas que son tuyos. Bueno, este tema es tuyo. Sí, sí, soy productor y aparte de jockey que... ¿Por qué los disco que dicen que tocan cuando están pasando a la música? Porque en realidad estás tocando con discos. En vez de tocar con, en el caso de él, que yo lo respeto, con guitarra o con batería, tocas con discos y... Bla, bla, bla. Pasa los todo. ¿loces? bla, bla, bla. <risa> este... Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué decís tocar con discos? Porque ¿Por es por un pleonesto. ¿Cómo decís? Aj, aj, aj. No, no entendí, eso conseguiste un, pero... Es que el disco es un instrumento, pregunto. ¿Es Juan Acosta. De hecho, no, no, te... no es está grabado. ¿No? Y vos, verás, vos tocás lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos, vos pones... Bueno, está estás bien. cuatro horas seguidos poniendo música. Bien. Claro, pero tiene que haber así como una especie de arte. En está bien. Pero yo, o que sea, que no. yo la pregunta que me hago es la siguiente, ¿no? Claro. Creo que... Bueno, rompecabezas, eh, lo, el rompecabezas también tiene que tener... Un grupo como YouTube, por ejemplo, ¿es un, un grupo de rock o no? Sí. para qué se bondizó que a la gira? Eso estuvo muy bien Lo lleva como un músico más ¿es? Claro, ¿para qué lo llevan? No, no sé es Bueno, de pop, de rock Hizo de todo, YouTube la verdad no se privó de nada Los Hizo toda, toda la, la música, música. Eh, ¿Para qué se van? Bueno, eso fue lo que pasó en el aire de Sábado Bus hace ya bastante tiempo Allá a principios de década del 2000 Estaba de moda ...estaba en su auge, ¿no? Me parece... ...en su auge de fama, digamos, masiva... ...no es que no lo tenga ahora... ...DJ de Roo. ...y surge esta cuestión, ¿no? ...sobre si los DJs tocan... ...y ahí Papo dijo... ...che, no, consigue un empleo en esto... ...los DJs no tocan... ...acá pensamos que sí, acá estamos del lado de DJ de Roo. ...si bien pensamos que Papo es un excelente músico... ...y que ha dejado un legado interesante... ...en materia de rock y blues... ...también creemos que... ...Giorgio Moroder es un DJ y que toca... ...también creemos esto, ¿no? ...que YouTube no es rock que es una gran banda y que, bueno, por algo lleva un DJ a sus giras, muchas veces. Mancamos a DJ Dero en esta, y como somos muy buenos, como somos muy benevolentes, somos gente muy sensible a los pedidos de nuestros este, oyentes, vamos a hacer este, uso de las redes para satisfacer la demanda de aquello que nos piden. Y vamos a pasar, y vamos a, pasar a Backspart, pero vamos a meternos con DJ Dero porque lo piden ¿Por qué dejarlo para la semana que viene si lo podemos hacer ahora? Y vamos a disfrutar su canción que suene la campana DJ Deró Sonando entonces... En esto que es laser Shot. Ahí va. Que generaba la ciudad. Qué noventoso todo. Todos necesitaban un nuevo sonido. Hola Santi, ¿cómo te va? Soy Flor de Córdoba, también mango DJ Deró Más que a Papo, que fue un irrespetuoso. Entonces. El tío estaba empezando y el tipo lo fue fustigar a fustigar a la televisión, dice. No, no lo fue a fustigar. Se dio un debate acalorado. No va a parar de sonar. Sí, un poco lo fustigó. Porque dijo, bueno, hablamos de otra cosa. Quizás. Campana, podemos decir que los dos son grandes en lo suyo. Dice Ideró Que suene la campana. El Laser shot. Directamente a tus oídos por cortesía de republicahosting.com. Es tu lugar en Internet. DJ Deró, sonando en Lazard Shot. La Campana. 1995, momento en el cual DJ Dero, Ezequiel Zukovitz lanza el tema La Campana junto con otros éxitos que también fueron grandes hits, tales como Tuk Tak, Deró's Illusion, I Retro, The Dick Room y tantos otros. ¡Ey! La campana entonces sonando en Laser Shot, un lugar, bueno, ya lo decir la artística más concretamente y mucho mejor que yo. De paso, le mando un saludo muy grande al señor Lucas Matías Pereira, voz institucional de este quizás prestigioso programa. En el aire, Laser Shot, sonido electrónico, un club donde siempre vas a tener acceso VIP. Laser Shot. Decimos prestigioso, o casi prestigioso, porque no nos dieron premios todavía. Por eso el casi. Ya lo seremos. Somos pacientes. Ahora, Luis R. The Final Lamento. Mix instrumental. En Shot. Messer Shot Messer y... Shot Mixes y Sonidos Revolución Electrónica Y cerré haciendo The Final Lamento. Obviamente el Laser Shot. Laser Shot. Sonido electrónico. Ahora, KLF. What time is love? SKLF What Time Is Love Pasamos ahora a disfrutar a Cass James Más noventoso Show Me All Your Love Muéstrame todo tu amor En el Asset Shot la radio con Cass James, Show Me All Your Love Radio Edit en este especial noventoso que tenemos para este bloque en laser Shot con increíbles canciones de la música electrónica que conoces y otra que no conoces porque son seguramente gemas por descubrir algo que siempre siempre es un placer ahora decíamos Cass James Show Me All Your Love esto continúa con más canciones en segundos Hermes House Band Country Roads ahí estamos eh Versión en vivo Almost Heaven West Virginia Blue Ridge Mountains Shenandoah River Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. We es Hermes House Band haciendo Country Roads seguimos con este bloque novedoso con canciones como Two Brothers on the Fourth Floor Never Alone Nunca Solo Eléctrico y se llama Laser Shot A Two Brothers on the Fourth Floor Haciendo Never Alone Y ahora un remix de una canción que conocemos Y que nos encanta La escuchan, escuchan esta versión Y dicen, che, pero no, no sé de qué habla, no la conozco A medida que va avanzando Vas a saber de qué estamos hablando Movi Disco Lies Vas a ver que avanzan los segundos Y lo vas a ir reconociendo Esa es la magia de los remixes El poder armar algo nuevo Con lo existente Ya está Bobby Disco Lies All I needed was someone Who could keep me night Now I know that this is Gonna be the Castores dejan sin internet a una ciudad entera. Una comunidad rural canadiense quedó fuera de la red por culpa de un grupo de castores que mordieron el cable de fibra óptica de la ciudad, dejando unas 900 personas sin internet o acceso a celular móvil. Al parecer, una o más de las molestas criaturas causaron daños extensos al cable de internet municipal en Tumble Ridge. Colombia Británica, lo que provocó un apagón de comienzo de sábado alrededor de las 4 de la mañana, según informaron los medios locales. Nuestro equipo localizó una presa cercana y parece que los castores cavaron bajo tierra a lo largo del arroyo para llegar a nuestro cable, que está enterrado a unos 3 pies bajo tierra y protegido por un conducto de 4,5 pulgadas de espesor, dijo Liz Sauvé, portavoz de Chetis Mobility, en un comunicado. Los castores primero masticaron a través del conducto Antes de robar el cable en varios lugares, dijo: "Quien cree que los alemanes tenían la intención de usar el equipo de Telus para construirse una cabaña como suelen hacer los castores". Tan decididos a desenterrar buenos materiales que los constructores natos fueron capaces de masticar circuitos normalmente enterrados bajo tierra. Los castores han mordido nuestro cable de fibra óptica en múltiples puntos, causando grandes daños. Dijo: "Parece que cabrón bajo tierra junto al arroyo para llegar a nuestro cable". El servicio de web y telefonía se restableció por completo a las 6.30 pm hora local del domingo después de que los técnicos trabajasen las 24 horas para investigar el daño que se hizo aún más inaccesible debido a las gélidas condiciones climáticas. Estos implacables roedores son conocidos por causar estragos en las comunidades de los bosques. Su insaciable impulso por represar las vías fluviales ha provocado inundaciones al tiempo que han derribado árboles a un ritmo de verdad alarmante y ahora tocó con la Internet Chip. Internet. Suena de fondo móvil, Disco Lies, Remix. A cargo de Eddie Sonic, Vocal Mix, el Laser Shot que sigue de esta manera. Suena eléctrico y se llama Laser Shot. Esto es Láser Shot Con Santiago Alonso Con Santiago Alonso Ahora llega Pnow haciendo Baby haciendo baby y ahora vamos de un lado al otro del house al tecno del techno al pop y así es el camino Always back to you Estamos a Rosy Murphy haciendo next Me Know. De esta manera estamos cerrando la edición de hoy de esto que se llama Laser Shot. Saludamos a los amigos de Republicahosting.com que nos emiten en más de 100 radios de todo el país. Es un honor estar allí trayendo música a sus oídos. Mi nombre es Santiago Alonso. Nos reencontraremos en la próxima edición a la misma hora por la misma batiseñal. Como dijo Cerati, nada más queda. Amigas amigos, gracias por venir. Gracias por estar. Chau. una hora, Láser Shop, Revolución Electrónica. Láser Shop, Revolución Electrónica.